En Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaria Alonso, el programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar escuchándonos. En este día de martes 16 de mayo va a continuar la estabilidad atmosférica. Con cielos despejados por la mañana, nubosidad por la tarde, viento flojo y temperaturas sin cambios. Alcanzaremos una máxima de 21 grados. Ahora la estación meteorológica de Telelch indica que tenemos 17,1 grado de temperatura. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, tendremos aquí, en nuestros estudios de Tele-Elche, en Radio Marca, primero al candidato socialista, Carlos González, y luego al candidato del PP a las 9 y media, Pablo Ruz. Dos candidatos que se disputan en estas elecciones, la alcaldía en Elche. Ambos, PSOE y PP, piden el voto. El primero recordando que es el alcalde y que a Elche le va bien. Y el segundo apelando a la confianza del ele el electorado. Ambos partidos ya han comenzado a prometer grandes inversiones que luego se olvidan o son incapaces de ejecutar porque no saben o no se encuentra el dinero para gestionarlas. Hoy, siguiendo con las entrevistas a los candidatos, conoceremos también el perfil más humano de los mismos. Y es que ayer el Partido Socialista prometió la construcción de un tercer hospital para enfermos crónicos y el Partido Popular, el Tranvía, que conectará Elche con Alicante y Crevillent. La vicepresidenta del Consejo y candidata de Compromiso, Aitana Mas, anunció ayer que, tras el verano, está previsto licitar la nueva contrata para gestionar la residencia de Altavix, cuyos familiares y usuarios llevan años denunciando graves deficiencias en los servicios que reciben los mayores. Ayer se conmemoró el Día Internacional de Ehlers-Danlos, una enfermedad que afecta a las articulaciones y que provoca problemas de movilidad y piel muy elástica. Los afectados reivindican más investigación y diagnósticos tempranos. El Hospital General de Elche cuenta ya con una cuna especial para permitir a los familiares poder despedirse con tiempo de los recién nacidos que fallecen. Y en el plano deportivo la plantilla del Elche Club de Fútbol tiene hoy jornada de descanso. Mañana retoma los entrenamientos para el próximo encuentro este sábado en el campo del Getafe becase se recuperará a Omar Mascarey y con Cristian Bragarnik ha llegado a Elche el nuevo director deportivo Mauro Óbolo. Informativos en Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca elecciones locales. Pues comenzamos con el bloque electoral. El PSOE ha presentado su programa en el que incluye la construcción, como hemos dicho, de un tercer hospital en Elche. Nos cuenta la noticia Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El PSOE ha presentado su programa electoral que han calificado de moderno, viable y abierto. Según el candidato socialista, Carlos González, el programa tiene una visión socialista y una ciudadana a través de las propuestas que han considerado de los diferentes colectivos. A, bajo el lema, a Elche le va bien... Eh, han desgranado las propuestas y entre las novedades se incluye la creación de un tercer hospital para enfermos crónicos. Según González, el conseller de Sanidad es conocedor del proyecto y ya estudian las posibles ubicaciones. En principio tendría unas 200 a 300 camas y el programa incluye la creación de unas 3.500 plazas también de aparcamiento. Según el candidato la creación de aparcamientos es una prioridad y a las 1.400 plazas gratuitas en superficie ya creadas, se sumarían unas 3.500 plazas en parkings subterráneos y de pago en el solar de Highton, Antonio Machado Mercado Gastronómico, José María Buc o San Bartolomé de Tirajana. El programa también incluye la creación del Parque del Bimilenari el nuevo museo paleontológico la creación de un centro de danza construir mil viviendas, un nuevo parque empresarial y conectarlo también a la A7 Hay camas que están ocupadas de una forma estable prolongada por personas que padecen enfermedades crónicas eh, es eh, una situación absolutamente normal que se produce en bastantes ciudades y la forma que tiene el sistema sanitario de generar más camas y de especializar la atención es construir o es poner en marcha ...un hospital especializado en la atención de enfermos... ...de enfermedades crónicas. También el candidato socialista se reunió... ...con la Federación de Asociaciones de Vecinos... ...y se comprometió a impulsar los presupuestos participativos... ...dotándolos de mayor aportación económica... ...crear más huertos urbanos y mejorar la zona de la Rápita. Seguir impulsando la construcción de una red de huertos urbanos... Poner en marcha más huertos urbanos, como un aspecto que no solo favorece, humaniza los barrios, sino que favorece la convivencia. Y, en tercer lugar, eh, mejorar el aspecto del de espacio público de la Rápita a la entrada por la zona norte desde la carretera de Aspe a nuestra ciudad. Pues el tram, el tranvía, es uno de los grandes proyectos que presenta el Partido Popular en esta campaña. Ayer los candidatos Carlos Mazón a la presidencia y Pablo Erruz a la alcaldía explicaron los detalles del tram. Marga García, ¿qué tranvía es el que proponen para Elche? Buenos días, Ros. El Partido Popular sigue apostando por traer el tram a Elche. El lunes, el candidato popular a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, presentó su proyecto para conectar Elche por tranvía. Según explicó, tendría 20 paradas, algunas de ellas en el parque empresarial, la universidad, la estación de autobuses o el estadio de fútbol. El trazado completo sería de 13,5 kilómetros y calculan un tiempo de 35 minutos para el recorrido completo. Y entre el casco urbano y el parque empresarial, el tiempo del recorrido sería de unos 6 minutos. El candidato popular Pablo Ruz defendió que este tram permitirá la conexión de Elche con Crevillente, la estación del AVE, Torrellano, el aeropuerto y Alicante. Según Pablo Ruz, se crearía una estación intermodal frente al ambulatorio de San Fermil. El proyecto popular tendría una inversión de 195 millones de euros y calculan que podría desplazar de Elche a Alicante a más de 45.000 viajeros al día. ...su proyecto, su licitación y su puesta en marcha. Con salida en el barrio de Carrús y con llegada al parque empresarial, dejando abierta las dos futuras conexiones... ...a Crevillente y a Aeropuerto y a la ciudad de Alicante, el tranvía de Elche con un presupuesto de 195 millones de euros... ...empezará a ser una realidad ya solo si el Partido Popular gobierna en la Comunidad Valenciana... Y si el Partido Popular gobierna en la ciudad, en la gran ciudad de Elche. Al presidente Hay un futuro, hay una visión de futuro para interconectar a su vez Parque Empresarial con Torrellano y posible IFA y aeropuerto, evidentemente, y en este caso, esta flecha indica la ampliación hacia, hacia la zona sur y hacia Crevillente, que también es muy importante. Lo único que la última idea o la última propuesta que nos hicieron los ingenieros y que nos pareció muy correcta es introducir la trama del tranvía dentro del municipio hasta las inmediaciones de Paseo de Germanías y salir por Antonio Machado para buscar Crevillente. Y compromí recibí ayer la visita de la candidata a las Cortes por Alicante, Aitana Más, vicepresidenta del Consejo y Consejera de Políticas Inclusivas, para presentar los puntos del programa electoral basados en las prioridades de la igualdad, el feminismo, la lucha contra la violencia de género y la inclusión LGTBI. Escuchamos a la candidata Esther Ríez. In definitiva, politica's que hagan de Elche una ciudad feminista y que celebre orgullosa su diversidad. Es una cuestión de derechos humanos y tiene que ser una de las cuestiones clave que abandonaremos como sociedad. Frente a aquellos die lo que buscan es esa regresión in el ámbito del machismo y volver también a esa LGTB-fobia, nosotros proponemos esas políticas contundentes, die políticas pioneras que garanticen la ciudad inclusiva que nos merecemos. Aita la candidata autonómica, een groot pacto de género empresariën, de reductie van de brechta salarial en de mededeling van concilieven. Ik de mesures voor de, conciliació dins de per, per Dat eh, eh, eh, de ook de participatie van de in de van de Maar ook mensen autonomen, de Y como consejera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas aseguró que tras el verano se licitará el nuevo contrato de la residencia de Altavix poc els contractes que estaven fent des de la conselleria per a poder incloure dins del contracte les millores salarials. No volíem treure dat un contracte que no tinguera això en compte i per lotant eh calculem que més o menys ja està però avançada, però tenint en compte que nia un període electoral que paralitzarà l'administració een un mes eh mes i mitjs més o menys calculem que a finals de l'estiu podrem tindre ja aquest nou contracte. También señaló que en septiembre u octubre será una realidad la sede del IVAS y del Departamento de Tutela de la provincia, en el antiguo edificio de la Tesorería de la Seguridad Social. En los próximos meses aseguró que se va a equipar todo este local. En Teleelche Radio marca elecciones locales. Y volvemos a los programas electorales. Unidas Podemos ha marcado como objetivo en su programa la mejora de la integración social y de las condiciones de vida de las personas que residen en el Che. Según el candidato a la alcaldía, Moisés García, la única garantía de que se comience a aplicar la ley de empadronamiento sin trabas administrativas y que se utilice la oficina de vivienda digna, pues es que Unidas Podemos entre en el Ayuntamiento. En este acto y en esta apuesta en común es que la única garantía de que se comiencen a eliminar esas trabas administrativas que hay en el ayuntamiento actual para que se empiece a aplicar la ley de empadronamiento tal como es, o que la oficina de vivienda digna que nosotros planteamos sirva como aval para esas personas que tienen problemas para alquilar, o que mejoren los servicios sociales para reducir plazos y que todas las personas reciban un trato digno y que respete su autonomía, pues esta, la única garantía que tenemos, es que Unidas Podemos por fin llega al Ayuntamiento de Elche. Pues si sí, el Partido Popular ayer prometió el tranvía para el Che, el candidato a la presidencia de la Generalitat, contigo su candidato se ha comprometido a luchar por traer el tram a la ciudad y vertebrar el municipio, según Carlos San José, es posible tener una movilidad más eficiente, conectar a Elche con la línea de provincia que no para de crecer hacia el norte y exigir la vertebración con una línea del Vinalopo que llegue hasta Santa Pola y que pueda dar servicio a pedanías ilicitanas como Valverde o Las Vallas. Elche debería de contar con un proyecto tan ambicioso como mínimo, como las otras ciudades de la Comunidad Valenciana, que son iguales a la nuestra. Eh, pero la realidad es que nuestro municipio no cuenta con ningún proyecto de envergadura. Por eso desde Contigo Elche abogamos por conectar el municipio a la línea provincial, que es que no para de crecer hacia el norte, y exigir la vertebración de una línea del Vinalopó que pueda llegar hasta Santa Pola y que de esta manera pues, en un futuro... De servicio a pedanías ilicitanas como Valverde o Las Vallas. Y ayer, aquí, Carlos San José, en la entrevista al candidato electoral, apoyó la propuesta de los socialistas de crear un hotel en el viejo convento de La Merced, de Las Clarisas. Se oponen a que el Ardelgat se destine a Casalfester y su prioridad es pactar un plan estratégico para determinar el modelo de ciudad que se quiere desarrollar. Y el candidato del partido Alte decide, Ángel Jesús Soler, aseguró en Teleelch que concurre a estas elecciones de nuevo, pero sin programa electoral, con un solo objetivo, conseguir la segregación. En realidad no tenemos programa electoral, nuestro programa electoral es segregación, es conseguir que el Alte tenga ayuntamiento propio y el primer paso que entendemos que es conseguir el apoyo social, ya que no va a haber una consulta popular programada por el ayuntamiento, pues lo vamos a tomar estas elecciones como un plebiscito donde la gente pueda decidir si realmente quiere seguir adelante en este proyecto o no. Pues las pedanías y sus principales preocupaciones fueron el foco de las dos sesiones de la tribuna Oberta, organizada por la Asociación Valle Jovens. El jueves 4 y el viernes 12 de mayo, los candidatos de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones asistieron a la convocatoria de las juntas vecinales, de la Olla Daimés y la Vallas Prillas para presentar sus propuestas. En estas intervenciones se habló pues, de temas eh, propuestos por las asociaciones de forma dinámica y con un moderador responsable de evitar interrupciones y marcar los tiempos. De esta manera, las pedanías convocantes escucharon proyectos y propuestas diferentes relacionadas con numerosos temas. Esta iniciativa marca el inicio de la campaña en las pedanías, en un espacio de escucha. ...agrupando ideologías, proyectos y personas... ...que serán importantes para el futuro del Campbells. Informativos en TNL Radio Marca. Y dejamos de momento el bloque electoral... ...ya saben que a partir de las 9. ...comenzaremos las entrevistas a los candidatos... ...hoy le toca el turno, primero al candidato socialista Carlos González a las 9 y a las 9 y media al candidato del Partido Popular Pablo Ruz. Y en clave de sucesos la policía local detuvo a una pareja por agredirse mutuamente en la Plaza de la Merced de madrugada. Un testigo alertó de los hechos y afirmó que ambos se encontraban caminando por la calle y hablando acaloradamente cuando la mujer comenzó a darle manotazos y arañazos al hombre y este respondió con empujones. La mujer, muy nerviosa, mostró poca colaboración e indicó que no había sufrido ninguna lesión. También reconocieron que estos comportamientos violentos eran habituales entre ellos, por lo que fueron trasladados a dependencias policiales. Antes pasaron... ...por un centro de salud. El Hospital General de Elche recibió el pasado viernes... ...una cuna de abrazos para despedir sin prisas... ...a los bebés que fallecen... ...esto ha sido posible gracias a la Asociación del Duelo... perinatal de Elche... ...que junto con los profesionales del hospital... ...ha querido proporcionar a los padres y familiares... ...un lugar para poder despedir a los bebés fallecidos el tiempo necesario y realizar el duelo correspondiente. Y ayer en el Ayuntamiento se conmemoró con la lectura de un manifiesto el Día Internacional del Síndrome Elertanlos para dar mayor visibilidad a los afectados por esta enfermedad genética rara que afecta al tejido del cuerpo, lo que provoca dificultades de movilidad y una piel muy elástica. Las articulaciones son muy laxas y la mayoría de los afectados pasan años sin diagnóstico por la complejidad de esta patología. Por ello, ayer, en la lectura del manifiesto, la asociación reivindicó la necesidad de un diagnóstico temprano, acceso a la atención médica, adaptaciones en el lugar del trabajo y en el ámbito educativo, así como más investigación para poder combatir. Este síndrome. Escuchamos a algunos de los afectados leyendo esas reivindicaciones. Es importante que los profesionales médicos estén informados sobre el sed y se les capacite para diagnosticarlo correctamente. Acceso a la atención médica. Las personas con sed a menudo necesitan una atención médica compleja y multidisciplinar para manejar sus síntomas. Esto incluye acceso a especialistas, tratamientos, terapias adecuadas. ...y medicamentos que no estén limitados... por la cobertura del seguro. Y continuamos con más asuntos... ...hablamos del emprendimiento rural... ...con motivo de la jornada... ...que el Grupo de Acción Local... ...en colaboración con CaixaBank... ...organizó la pasada semana... ...para entregar premios por valor de 1000 euros... ...a cuatro proyectos... ...emprendedores del sur de Alicante por su calidad... ...una empresa de Elche... ...dedicada a la elaboración de cosmética natural... ...estuvo entre los premiados... A la conclusión que se llegó es que no se puede emprender en las pedanías si no hay una buena conexión a Internet y servicios que mejoren la calidad de los emprendedores, condiciones que de momento no se dan en muchas de las pedanías del Camp Delche. De en la UNED y en la Universidad Miguel Hernández del Che, ...del 18 al 20 de mayo... ...se va a llevar a cabo el tercer Congreso Internacional Muros... ...que tiene como objetivo reflexionar... ...sobre la cultura y el estado de la población hispana... ...en Estados Unidos... ...Armando Miguelez... ...es uno de los coordinadores de este encuentro... ...que se lleva a cabo cada dos años... ...y es además... Eh, ...coordinador del área de estudios hispanounidenses... ...de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...bueno... Primero, a hurgar o profundizar un poco más en lo que es esta población de los Estados Unidos, muy muy importante, casi un 20% de la población americana, 70 millones son hispanoparlantes y son estos hispanounidenses, y segundo, difundir esto en España, que es una vergüenza Literal, una vergüenza que nosotros en España sepamos tan poco de esto y sabemos tan mucho de otras cosas que ellos nos quieren decir que es América. América. Informativos en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 Y lavar bares para vivirlos. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en Kia.com. Kia. Movement that inspires. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en Kia.com. Aloja, disfrutones. ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub. Porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en ccelaljub.com. Si algo amamos profundamente, son las personas que componen nuestro entorno. Nuestras vidas se componen de detalles, momentos y lugares. Modernizamos la ciudad y nos centramos en potenciar el sector económico y empresarial. El alcalde, Carlos González. A Elche le va bien. Vota Partido Socialista. Dicen que la luz es vida. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 1.4 tele -Elch, Radio Marcos Cuatro minutos quedan para llegar a las ocho y media. Ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, una de las novedades que has incluido en tu crónica es que ya tenemos aquí, por aquí, no solo a Cristian Bragarni, sino a Mauro Óbolo. Sabemos, el nuevo director deportivo, ¿sabemos algo de las renovaciones? No, todavía todo eso se va a llevar en secreto. Lo que sí sabemos, aunque no se han dado nombres y apellidos, que... Hay tres futbolistas que entran en los parámetros para renovación y ya se les ha ofrecido la renovación. Se trata de tres jugadores que fueron titulares el domingo frente al Atlético de Madrid, que además son eh, hombres importantes, piezas importantes para eh, Sebastián Becasese, como es el caso de Pedro Vigas, de eh, Libelton Palacios y de... Gerard Gumbau. Los tres eh, forman parte de ese elenco de jugadores importantes para BKS. Los tres terminan contrato el 30 de junio y a los tres se les ha ofrecido la renovación. También hay algún otro futbolista como es el caso de Josan que cada vez que sale al terreno de juego pues demuestra su calidad, su compromiso y también su amor por el club. Y lo cierto es que es otro de los hombres que también el, la renovación podría estar encima de la mesa. Mauro Óvalo Es un eh, director deportivo que lo fue en Belgrano en las últimas dos campañas allí en Argentina. Es un hombre de confianza de Cristian Bragarnik. De hecho, ha trabajado en su red de scoutings. ...en las últimas dos campañas... ...y el club todavía no ha hecho oficial... ...ni siquiera se ha llegado... ...y en qué puesto va a estar... ...en teoría sería para la dirección deportiva... ...pero no se descarta... ...que forme parte de la Secretaría Técnica... ...donde está eh, Sergio Mantecón... ...lo que está claro es que Cristian Bragarnik ...que llegó el pasado domingo... ...quiere reforzar... ...esa eh, Secretaría Técnica... ...y esa dirección deportiva... ...con más hombres, con más scouting... ...con ojeadores para intentar tener una red eh, mucho más profesional eh, que no se entiende que no haya estado eh, en estos últimos años en primera división. Pero bueno, más vale tarde que nunca y el objetivo lógicamente es dotar de mayor profesionalización a la estructura deportiva del club para intentar eh, no fallar como se ha fallado estrepitosamente en los fichajes en esta última temporada. Así que bueno, pues está trabajando en mantener la base de esta temporada en renovar a los que interesan y que acaban contrato y, lógicamente, en firmar jugadores eh, para la próxima temporada porque van a hacer falta entre 8, 9 o 10 jugadores para reforzar la plantilla. Eso es como casi la mitad del equipo. Casi la mitad del equipo. <risa> bueno, eh, hoy es jornada de descanso, hay que preparar el próximo encuentro y qué, con qué altas, con qué bajas mm. ¿Va a contar Sebastián ese frente al Getafe? Bueno, pues el Elche que se lo está tomando muy en serio en este final de temporada y eso yo creo que dignifica la, a la competición y al club. No se ha dejado ir y eso es importante y el Getafe ya sabe el próximo sábado que aunque se esté jugando la permanencia y para ello sea una final, el Elche no se lo va a regalar como no lo hizo contra el Atlético de Madrid. Para ese partido eh, lo normal es que ya Omar Mascarel eh, tenga el alta médica y pueda incorporarse mañana a los entrenamientos y solo quedaría ya la ausencia de Carmona que bueno todo va a depender de sus, sus sensaciones, ¿no? porque está ya en la recta final y Carmona es otro de los jugadores que a BKSS le gustaría mucho contar con él la próxima temporada. Lo que pasa es que Carmona es un jugador que es del Sevilla y el, el jugador volverá a Sevilla, veremos si el Sevilla lo quiere para la próxima temporada, si hace la pretemporada, si lo cede a otro equipo, lo traspasa... Pero el Elche está interesado y en Segunda División sería una plaza para él mmm, preferente. ¿no? Pero Carmón ahora mismo se presenta como la única baja, yo creo que para el partido contra el Getafe. Y ahora que Cristian Bragarni está aquí en Elche, va a hacer declaraciones, va a haber más actos, van a haber más actos conmemorativos con, por el centenario. Eh, ¿Sabemos algo? Pues no sabemos nada con él, la verdad es que todo está por ver, lo normal, lo lógico y además yo creo que lo bueno para él sería hacer una eh, rueda de prensa eh, para hacer un balance de lo que ha sucedido en esta temporada, el explicar eh, bueno, pues, eh, desde su punto de vista qué es lo que ha pasado y tomar nota para que no vuelva a suceder la próxima temporada. El Elche la próxima temporada tiene que ser un conjunto gallito, uno de los líderes de la categoría eh, al menos de salida y sería bueno que, que Bragarni que, pues, eh, saliese a hablar con uh -huh. no los medios de comunicación, nosotros solamente somos los altavoces, sino para su masa social, para sus accionistas y su afición. Sobre todo para su afición que ahí estaba, en el partido del Atlético, llenando es. el estadio 22.000 personas. Tiene mucho mérito lo de la afición este Pero año. Pero no solo tiene que hacer balance también tendrá que hablar de proyectos de futuro, sí, las, sí, claro, obras, claro, las claro. obras y los demás proyectos para la segunda ciudad Deportiva, no, la segunda, ¿Qué, qué no, la, la no, la primera. O la primera, sí, no, porque se ha quedado sin no hay, ella. No hay Ciudad sí. Deportiva. Eh, ¿Qué futuro le espera a, a las infraestructuras deportivas y al propio club? Bueno, pues eso, eh, por eso te digo que sería bueno que lo, claro. que lo explicase, porque hay muchos proyectos encima de la mesa, y bueno, él ya dijo aquí hace un par de meses en la entrevista que le hicimos a Todo Gol que la Ciudad Deportiva ya se había tomado la decisión de que los terrenos antiguos es donde se va A proyectar, solo falta la licitación definitiva y que en dos años eh, iba a ser una realidad. Ojalá sí. se pueda cumplir, porque es un deseo en las últimas décadas de anteriores de directivas y ninguna la ha podido cumplir. Bueno, pues vamos a ver si eh, Bragarnik lo puede conseguir. Bueno, pues hoy descansa la plantilla, pero no descansas tú, Paco. Elche en punta, la una y 20. Ahí estaremos para la Hay contar que escucharte, última hora. ¿no? Sí, señora. Pues muchas gracias y suerte con gracias. el nuevo director deportivo. Gracias, A ver Ros. si dice algo sobre las renovaciones y los fichajes. Primero que lo anuncien y luego que lo presenten. <ríe> pues sí. Gracias ti, eh, Paco. Nosotros ahora continuamos con más previsiones, pero en el ámbito meteorológico. El Tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran. Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camdelch. Muy buen día, se confirma el cambio de tendencia que habíamos llevado durante los últimos meses y es que a partir de mañana comenzaremos un segundo episodio de inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael, se han rondado los 17 grados, mientras que en el sur del Candael se han bajado hasta los 13-14 grados. De momento, hoy, jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados hasta las horas centrales del día, en el último tramo de la tarde llegarán intervalos de nubosidad de tipo alto. El viento para hoy ya flojo de noroeste por la mañana, de sureste por la tarde, y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas, que van a rondar los 24 grados. Mañana miércoles, jornada de transición con nubosidad en aumento, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. El protagonista, el viento de levante, puntualmente moderado, que se activará a partir de media mañana comenzarán a bajar las temperaturas máximas en torno a los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad rondarán los 16 grados. El jueves ya con la baguada de aire frío en altura, jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones muy débiles y puntuales a primera hora de la mañana y entrada la noche, el viento flojo de sureste y las temperaturas a la baja máximas en torno a los 21-22 grados lloverá viernes y sábado precipitaciones que puntualmente podrían llegar a ser moderadas, el viento de componente marítima, abundante nubosidad, temperaturas en torno a los 20-21 grados y precipitaciones que se podrían prolongar durante la mañana del domingo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 ...cerca de ti. Hacemos que tu jardín sea una conexión emocional con el paisaje... ...trabajamos para que tengas la versión más genuina del jardín... ...con especies llamativas... ...la originalidad radica en el diseño... ...y en la selección de especies acordes a cada proyecto... La propia naturaleza es nuestra fuente de inspiración. Síguenos en redes sociales. Paisajista Jardines Justo Carbonell. Elts on Stage. 26 de mayo desde las 9 de noche en la Rotonda del Parque Municipal. Credence Clearwater Revisited con el cantante norteamericano Dan McGuinness. Credence en Elche el 26 de mayo con los teloneros Javier Baeza y Álvaro Hernández. Entradas a la venta en lomasticket.com y en la taquilla del Gran Teatro. Elche on stage, Elche Cultura.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 Hola, soy Moisés García, candidato a la alcaldía de Elche, y después de vivir como han gobernado otros, podemos decirte con seguridad que somos la única garantía de que pague menos impuesto quien menos tiene. Y si pagas impuesto, tengas unos servicios acorde a ellos. De que se recuperen tus derechos laborales y que tengamos unos servicios sociales que funcionen para todas y todos. Este 28 de mayo te pido que te ayudes, no te quedes en casa, sal y vota con alegría, porque sí se puede. Vota Unidas Podemos, Unidas Podem.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 101.4, Teleelch, Radio Marca. Pues ocho minutos pasan de las ocho y media de la mañana. Es momento de conocer cómo se circula por la ciudad y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Rosmari. Bien, pues ¿cuál es en estos momentos el tráfico en la ciudad?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 Circulación lenta en Puente Canalejas y Puente de Santa Teresa en dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante en dirección a Torrellano. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la YUB desde la Circunvalación Sur. Retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y, en especial, el acceso desde la calle Teulada. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares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 ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos... Ya nada vuelve a ser igual Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entra de 7.863 euros Te esperamos en Cupra Serrauto Calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a Seat Hay un vehículo para cada persona Nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción 101.4 Teleelch, Radio Marca Bien, pues después de conocer los titulares, eh, lo, cómo se está circulando en estos momentos en la ciudad, eh, después de la información del tráfico, vamos ahora sí a los titulares de la prensa nacional. Hacemos ese repaso, abrimos las portadas y empezamos con El País. Hoy dedican la fotografía a Zelensky y al primer eh, ministro británico, Sunak ...ambos abrazándose... ...Zelensky celebra la ayuda europea... ...ese es el titular... ...para la fotografía de portada del diario El País. En El País nos cuentan que Erdogan... ...está a un paso de retener todo el poder en Turquía... ...tendrá la mayoría del Parlamento... ...e irá con ventaja a la segunda vuelta. Y una buena noticia... ...claro que llega en plena campaña electoral... Bruselas eleva su previsión de crecimiento para España, es lo que nos cuenta en portada el diario El País. El PIB subirá un 1,9% frente al 1% de la Unión Europea gracias a la fortaleza del empleo y al despliegue de los fondos de recuperación. También nos dice el país que eh, los empleos verdes que vienen, los grados relacionados con la transición ecológica, encuentran una alta demanda. Y en cuanto a las elecciones, pues Ayuso aboga por la ilegalización de Bildu frente a la indefinición de Feijó Y las medidas que Sánchez anuncia en campaña suman ya 13.000 millones de euros. Bien, vamos ahora a la portada del ABC. Y dedican su fotografía a los líderes Feijó y Pedro Sánchez. Y nos cuentan los titulares las listas de Bildu asustan a Sánchez. El presidente prioriza el 28M y no irá a la cumbre de apoyo a Ucrania a la que asistirán 40 jefes de gobierno mientras Feijóo pide a la abogacía del Estado que impida candidaturas con terroristas. Y también nos deja otro titular el diario El País. Una nueva ley dejará en libertad a sin papeles con delitos graves. El anteproyecto de Belarrayop establece que en caso de dudas sobre la edad los inmigrantes serán tratados como menores y que el Consejo General del Poder Judicial alerta de las consecuencias perturbadoras de los cambios que según la Fiscalía no responden a una necesidad real. ¿Y qué nos trae en portada El Mundo? Fotografía de Yolanda Díaz en San Isidro, 25 minutos con Rejón, uno con Podemos. La recuperación de Podemos complica la absoluta Ayuso. La presidenta lograría el 47% de los votos, según la encuesta de intención que publica El Mundo. ...y se quedaría a un escaño de prescindir de Vox... ...los morados ahuyentan el fantasma de la desaparición... ...y evitan la gran mayoría del PP... ...y la ligera mejora del PSOE... ...no le sirve para desbancar en la segunda plaza a más Madrid. También nos cuenta El Mundo en su portada... ...que Sánchez se apropia de la derrota de ETA y ataca al PP... ...entre comillas en la derecha no lo soporta... Que Erdogan logra la mayoría en el Parlamento y gana opciones para renovar la presidencia. Y que el Partido Popular llevará a la Fiscalía 1.580 facturas del hermano de Chimo Puig. Y vamos ya con la razón. En portada hay fotografías para Fijó, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Zelensky y Sunak. Y nos cuenta en portada, Bildu reanima al PP vasco y arrastra a Vox al populismo penal. Las listas con terroristas llenan los actos de los populares como cuando ETA estaba en activo. Feijóo exige a Sánchez que rompa con los Aberchales e, insiste a la Fiscalía a anular, e inste a la Fiscalía a anular las candidaturas. ...también nos cuenta que Díaz brinda con Más Madrid... ...y cumple el trámite con Podemos... ...y el PSOE se aferra al voto oculto... ...para anticipar el vuelco electoral. En cuanto a la visita de Zelensky ayer en Londres... Al, ...con el primer ministro británico... El Mundo nos cuenta que Londres se resiste a enviar aviones de guerra a Ucrania. Sunak aumenta la ayuda militar tras recibir a Zelensky en su gira europea. Además, la sombra del fraude planea sobre la ajustada victoria de Erdogan y el precio de los, los alquileres nos cuenta. El diario La Razón han subido, ha subido el doble de rápido que los salarios en cinco años. ...también nos cuenta la razón en portada... ...la sorpresa en Roma, Alcaraz... ...se despidió, perdió... ...ante el 135 del mundo... ...y ya piensa en el Roland Garros... ...bien pues, estos son los titulares... ...de algunos de los diarios nacionales... ...de esta jornada, martes 16 de mayo...